Vamos a hablar con Juan Montiel porque tenemos la posibilidad un poco de profundizar sobre los distintos trabajos y tareas que viene realizando Renatea a nivel local, a nivel de la comarca, a nivel de Viedma, líneas de producción o posibilidades para producir para jóvenes, para familias, posibilidades también para ser productiva a eh, pequeñas extensiones de tierra. Eh, líneas directas de producción, eh, apuntando sobre todo a los jóvenes. Eh, la verdad que nos enteramos de esto y queríamos un poco difundir este trabajo que vienen realizando. Juan Montiel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter Carriqueo lo saluda aquí en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter. Buen día para vos y para toda tu audiencia. ¿Cómo anda eso? Muy bien. Bueno, enterados acá de estas eh, líneas de producción, no sé cómo llamarlo, oportunidades, diría yo, para jóvenes de aquí de la comarca. Exactamente, estamos trabajando justo en este momento en un, programa, en un programa nuevo que largó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, que es el programa Pista, uh -huh. que son proyectos eh, de inclusión social socioproductiva para trabajadores agrarios y pequeños productores. Así que estamos trabajando en un proyecto asociativo con 32 familias eh, en forma asociativa, 32 familias de, de pequeños productores, de trabajadores agrarios, de trabajadores permanentes, trabajadores temporarios, permanentes y discontinuos, en proyectos de producción porcina y producción avícola, en lo que es pollo parrillero y pollo de gallina ponedora, también. Bien. ¿Y cómo ah, es sí. esto? ¿Cómo es el trabajo en concreto, Montiel? Eh, el trabajo en concreto, la realidad es que el organismo, el organismo nacional eh, creó una herramienta, eh, porque sabemos lo que es el registro, la función de registro, fue creado, el RENATEA, para hacer una in pequeña introducción, fue creado justo eh, cuando funcionó la, la ley en el, a fines del 2011, la ley 26.727, la Presidenta de la Nación, ...el nuevo estatuto de Perón Rural, ¿no? Que lo que hace el registro y la función del mismo... ...es hacer registro y otorgarle derechos... ...al trabajador agrario... Eh, ...derecho como ocho horas de trabajo... ...derecho como un trabajo digno... ...derecho como ropa de trabajo... ...es decir, ponerlo igual de condiciones... ...con el resto del universo de los trabajadores, ¿no? Y a la vez, en este año, se crea otro beneficio... ...que es un proceso productivo para los mismos... ...es decir, que no solo ...el registro se convierta eh, en un fiscalizador... ...o un órgano de hacer cumplir la ley... ...sino... De darle beneficio concreto a, lo, a la familia de los pequeños productores y trabajadores agrarios. Entonces, viene a cumplir eh, la función de un organismo o de un lugar donde, por ahí, que en algún punto faltaba un incremento o un complemento de la actividad agraria, ¿no? Aparte de la actividad que ellos tienen, los trabajadores o pequeños productores, darle un complemento. Entonces, surgió la posibilidad de hacer un proyecto productivo de compra de madre porcino con infraestructura y alimento balanceado para hacer un complemento a su actividad, ¿vendría uh -huh. Estos son, eh, eh, digo, que son subsidios para comenzar, hay que devolver después el dinero Exactamente, justo en este momento estamos trabajando con forma de subsidio Pero también tenemos fondos rotatorios y también tenemos crédito de bajo interés Pero este trabajo, este trabajo que estamos haciendo acá en la zona del IDEB y en la zona de, de la Cuchilla En la zona de la tierra municipal donde era el basurero viejo es, es un proyecto productivo que viene en forma de subsidio sin devolución, ¿no? que tiene si sí, un seguimiento, eh, si sí, eh, es otorgado con libreta de trabajadores agrarios, si sí estamos haciendo capacitaciones continuas, pero eh, viene en forma de subsidio. De y se puede sumar, digo, por ejemplo, hasta ahora quizás hay algún vecino o vecina buscando la posibilidad de, de ser parte de algún emprendimiento productivo, un poco para darle sentido casi a su vida, porque laburar le da sentido a mucha vida. Eh, sí. ¿Se puede sumar? ¿Cómo puede hacer? Exactamente, eso también lo, lo salimos a difundir en su momento, hemos hecho jornada de difusión de la herramienta que tiene el organismo y los invitamos a, todo, a todas las personas, compañeros, y pequeños trabajadores, pequeños productores, agricultores familiares, a que se suman y se acerquen a la oficina del Renatea, que está ubicada en la calle Buenos Aires, 474, acá de la localidad de Vierna. Uh -huh. Ahí nosotros le vamos a ofrecer y le vamos a brindar todos los servicios y charlar también sobre todo el proyecto productivo y la posibilidad de que se inscriban y cómo le podemos ir buscando la vuelta para... ...para concretarlos, ¿no? Que, eh, eh, obviamente mayores de edad... Y la idea de mayor de edad... Eh, ...básicamente a partir de los 18 años... Eh, ...que estén vinculados... ...al trabajo agrario... ...o pequeños productores... ...o chicos que quieran emprender... ...alguna actividad vinculada al agro... ...y bueno, nos acercamos, charlamos... ...le buscamos la vuelta... ...cómo lo podemos, cómo lo podemos eh, concretar... ...y buscarles... ...nosotros siempre hacemos mucho hincapié... ...en lo que es valor agregado... ...en lo que es el trabajo cooperativismo... ...en lo que es el asociativismo. Más que todo para, para que ellos eh, sientan en realidad y vean eh, con hechos concretos la posibilidad de que si nos juntamos, que la fuerza, la fuerza de la unión me debería ser, no, nos saca adelante, ¿no? Uh -huh. Buenos Aires 474. Buenos Aires 474, la, la delegación de todo Río Negro que la tenemos acá en Vierta. ¿Y el horario? Horario de 8 de la mañana a 16 horas. De 8 a 16, porque también eh, tengo entendido que además de generar estos emprendimientos hay capacitaciones, que por ahí a alguien le puede servir para el día de mañana sumarse a algún emprendimiento. Exactamente, permanentemente ya el organismo desde que se creó brinda lo que es capacitaciones laborales, capacitaciones técnicas. Justo el fin de semana anterior, el domingo pasado, en la zona de la 240 hectárea del IDEVI, hicimos una capacitación en introducción a la actividad porcina. Uh -huh. Y la idea es hacer, eh, prepararlo entre 14 días del fin de semana del domingo 25, hacer otra capacitación ya en lo que es alimentación, queremos sumarle sanidad y una próxima de inseminación artificial para que la gente se vaya capacitando y vaya adquiriendo conocimiento, ¿no? Bien, eh, entonces, puerta abierta, eh, Buenos Aires 474, para sumarse, acercarse, interiorizarse. Incluso por ahí alguno que tenga alguna idea en especial, este, también acercarla para ver cómo se puede canalizar. Totalmente. Todo lo, que sea, todo lo que sea sacar alguna duda, algún asesoramiento, alguna consulta, tanto en lo que es el proyecto productivo como en las capacitaciones, alguna consulta en lo que es trabajo agrario, en lo que es una liquidación de sueldo, en lo que hoy tiene que ganar un trabajador agrario, lo que le corresponde, cualquier tipo de duda, eh, el, el, acá estamos a disposición y el, el registro ofrece el asesoramiento, ¿no? Montiel, bueno, muchísimas gracias por estos minutos y la invitación a, y la puerta abierta para aquellos que quieran sumarse a cada una de las capacitaciones y a las, eh, de alguna manera al asesoramiento técnico y productivo que está teniendo Renate aquí en la zona. Exactamente. Bueno, Walter, millones de gracias y un abrazo para todos.